Muy buenas tardes, bienvenidos a esto es Racing en día viernes, ya terminando la semana, esperando por el día domingo, por el debut del equipo de Sub el Día que será allí en Mar del Plata a partir de las 22:10. Vamos a darle hoy seguramente al hincha de Racing algún indicio de lo que pueda llegar a ser el equipo en frente a, a Boca. Y cuando escuchen eh, el once titular, eh, van a sorprenderse más de uno. Un poco lo adelantamos la semana pasada, luego que Brian Eisenberg nos comentaba de qué manera venían los entrenamientos de la Academia. Hoy estará también eh, Brian haciendo una pequeña suplencia eh, de Leo Paradiso, informándonos eh, acerca del plantel de Racing, eh, de en qué momento eh, estará viajando. va a concentrar allí en Mar de Plata, luego el partido estará aquí, estará seguramente Brian lo que él cree que va a ser el equipo que va a enfrentar a Boca. Vamos a estar hablando también eh, obviamente del tema refuerzos, eh, que sigue siendo un tema central en Racing, hoy se termina la nueva semana y la realidad es que no se ha concretado absolutamente nada. Martín Rubinstein al comienzo de esta semana nos decía... Creo que eh, antes del partido con Boca Racing tendrá una incorporación. Bueno, aparentemente eh, se está complicando eh, la situación en, en cuanto a los refuerzos, digo. Vamos a estar hablando de esto también. Eh, vamos a estar hablando del rubro de ventas. Y, y vamos a informarle también, más allá de la entrevista que estuvimos en el día de ayer con el representante de Ricardo Centurión, de Eduardo Roseto, que nos confirmaba que la realidad es que el Porto todavía no ha hecho una nueva oferta del jugador si sí, hubo una inicial en la cual Racing eh, no estaba de acuerdo no le conformaba y veremos eh, cuál es la, la propuesta que vendrá nosotros comentábamos aquí que hubo un pedido de algún dirigente de Racing eh, que en caso de traer una nueva oferta al Porto se incluya Iturbe en esta transacción me cuentan que Iturbe estaría estaría eh, en potencial quitando todo el día lunes con River es lo que me cuentan eh, en el caso de que sea así, Racing deberá escuchar una oferta por la venta simplemente de Centurión y no podrá incluir Iturbe obviamente manteniendo la postura de siempre de que Centurión se quede seis meses más en, en Racing eh, hay novedades también de, de Matías Martínez del Chaco Martínez, quien definitivamente y, ya ha arreglado su incorporación a Argentinos Juniors ya lo tenía arreglado hace un tiempo atrás eh, se, faltaba definir algunas cuestiones con Siena, equipo que había adquirido el préstamo de su paz y no había abonado a Racing, se llevó una regla también el Chaco Martínez y su representante estaban esperando eh, algunos sondeos que había de parte de Colón y de San Lorenzo eh, en principio también tengo la información que eh, el Chaco Martínez ha arreglado ¿sí? su, su llegada eh, a Argentinos Juniors eh, vamos a estar hablando con ustedes también Hoy vamos a dar eh, la línea de oyentes para hablar en vivo eh, con el hincha de Racing, ya han pasado más de 10 días que ha comenzado el año y quiero saber cómo está el semblante del hincha, qué es lo que piensa qué es lo que espera eh, la ilusión de cara a lo que viene, Sierra necesita incorporar dos jugadores. Si sí, está de acuerdo con lo que manifestaba Martín Rubinstein en la semana, que eh, Racing reteniendo Farín y Centuriones como que incorpora a dos jugadores. Vamos a, a tener esa posibilidad de hablar con ustedes también, y obviamente aquellos que llamen y se comuniquen al contestado automático, eh, seguramente tenemos la chance de escucharlos, como, como habitualmente eh, tratamos de hacerlo aquí en Racing. A veces se complica, a veces nos queda corto el programa y por eso no podemos hacerlo. Eh, en la producción están intentando comunicarse con el representante de, de Derland balón, quien no desea salir al aire pero tuvimos esta semana un par de conversaciones para que eh, nos diga eh, más o menos ¿sí? cómo va la situación encaminada ayer, eh, digo, hay mucha información contradictoria, eh, ayer un poco el representante de Pavón a la producción le informaba que esperaban en el programa para hoy una respuesta del grupo inversor de Carlos Granero, puntualmente hoy tuvo la posibilidad, la producción de comunicarse con él, con Carlos Granero, quien se encuentra aquí en la Argentina, en la costa atlántica eh, que ha manifestado no tener intenciones de, de viajar a Italia, y según Enero, la prioridad por Dorlan Pavón la tienen otros clubes. Nunca manifestó quiénes o cuáles, eh, pero sí eh, ha manifestado que eh, hay otras prioridades para el Parma eh, y que ellos eh, han comenzado una negociación pero que también están a la espera. Eh, es mucho de vuelta esto. Uno, por un lado, puede recabar un tipo de información y por otro, eh, recabar otra. ¿Sí? Ayer el representante de Dorlan Pavón como les decía, nos eh, comunicaba, nos manifestaba que esperaban hoy en Parma una respuesta del Grupo Inversor. Carlos Granero dice estar aquí en la Argentina y que piensa a viajar a Italia eh, y que mmm, no tiene la prioridad acerca del jugador veremos y qué es lo que pasa eh, la tendencia es que hasta la semana que viene, recién en la segunda quincena de enero habrá novedades en el mercado insistimos con, el, con esto que veníamos comentando ya hace un tiempo eh, Racing no tiene la posibilidad de incorporar, no hay plata Es lo que plantean los dirigentes Que no vender no se puede comprar Por eso eh, acudir a este grupo de eh, Inversión Que, que acerque jugadores Poder arreglar en el contrato eh, Y de esa manera sí, poder incorporar a un jugador De lo contrario, como, si no realiza una venta lo menos cuentan los dirigentes No tienen posibilidades concretas De traer a ningún jugador eh, Sube el día en conferencia de prensa El último miércoles eh, manifestó la necesidad De contar con los dos refuerzos Si es que eh, se quiere crecer y luchar el torneo eh, muchos jugadores hablan de alcanzar el mismo objetivo o superarlo un poco más. Eh, Saja ha hecho declaraciones eh, en estas últimas horas eh, manifestando que no, no se está en condiciones de ser campeones, que no hay que ilusionar a la gente eh, y yo pienso totalmente distinto. ¿sí? Eh, yo entiendo que hay que bajar los decibeles, que um, hay que tomarlo con calma, hay que esperar cómo viene el torneo. Yo creo que Racing tiene la obligación de pelear Y me gustaría, a mí es una cuestión personal, eh, que tanto dirigentes como cuerpo técnico y como el plantel en sí manifiesten la voluntad. Lo acelere Más allá de que luego Como siempre decimos Participan 20 equipos Esto es fútbol Solo uno sale campeón Pero el hecho de, de manifestar Vamos a perder el campeonato Con esa firmeza eh, No quiere decir que sea así Pero suena de otra manera ¿sí? Uno da la sensación como que eh, Se estaría comprometido Para otra cosa ¿sí? y, y no para esta suma eh, Considerable de unidades eh, Que hagan eh, sostener Esta situación De buenos campeonatos eh, Que muchos creen que El eliminar buenos campeonatos eh, termina con un embudo definiendo en un torneo Adquiriendo, ganando un torneo Cosa que tampoco coincidió eh, Muy pocos equipos y ganaron buenos campeonatos Y luego por decantación fueron campeones Otro no, y siempre Morris muy acertadamente eh, da el ejemplo de Argentinos Juniors el Banfield mismo que se dio campeón Y un par de años después eh, se fue a Nacional B Donde milita hoy, Argentinos Juniors Le ha pasado lo mismo eh, Por eso digo, en fútbol estos muchachos sí eh, No siempre 2 más 2 es 4 Y siempre depende que la pelotita entre ¿sí? Por un montón de situaciones eh, Vamos a tener todo esto que recién les informaba. 19, 12 minutos. Vamos a vender por primera vez. Recordando la hincha de Racing que el 4535-5707 es la vía de comunicación. Será eh, el teléfono al cual se puede llamar luego de la salida de Brian Eisenberg para estar hablando un ratito con la hincha de Racing. 4535-5700. Nuestro contestador automático, Mariana Zaninoto, Sebastián Gorosito. Están en el día de hoy en la producción. Vendemos por primera vez y ya volvemos. Dale. Argentina. Espacio publicitario am 570 Nos acompañan a POPS Asociación del Personal De los Organismos de Previsión Social Trabajadores de ANSES Leonardo Fabre, Secretario General Decís ¿Sí? todas las mañanas lo mismo pararte. ¿Cómo Como que no la nueva Big Comfort Estás cansado de pase. Siempre mismo cuando te matas organizando el picado Siempre aparece uno que te cancela a media hora Haceme caso Proba Big Comfort 3 La única triple hoja Doble banda Ante a vez al y Para vos Para mí Para todos Porque lo de siempre A Ah, esto es Racing Lo viste Tucson Diseño y calidad del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 Naipes del padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker, la mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL, teléfono 49, 24, 19, 97. Fábrica de Naipes, la española SRL. Excelencia en Naipes, teléfono 47, 54, 26, 36. Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo, este es tu lugar.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 Argentina 170 Los periodistas más informados de la academia hacen. Esto es, racing. Esto es Racing 19, 18 minutos. Segundo bloque de estos Racing lo tengo a um, Brian Eisenberg, en línea. Brian, buenas tardes. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. También buenas tardes para la audiencia. Bueno, eh, a ver, eh, ¿por dónde arrancamos? tantos temas. Por donde quieras. Eh, sé que estás bien informado, amigo. Sí. Eh, sé que tenés data del entrenamiento. Mirá, mira qué pedido bueno estoy hoy. A ver. Eh, información del entrenamiento, eh, que te la juegues con el equipo del mundo eh, dando el once titular, obviamente. Eh, Tengo marcado de pases, rubro, compra y venta, fundamentalmente. Acabo de decir que el Chaco Martínez es nuevo jugador de Argentinos Juniors, sí. y me adelanté en algo de, de, de tu data, y perdón, amigo, eh, pero... Fue al inicio del programa eh, Pero hay que hablar en el mercado de pases No solamente de incorporaciones Sino también de ruro ventas Ajá. Empiece por donde quiere y si tiene algo más bienvenido sea. A ver, arrancamos con entrenamiento, ¿te parece? Lo que pasó hoy dale. a la mañana en el Tita. la academia volvió a entrenar eh, en el predio que posee allí en Avellaneda. Uh -huh. El plantel trabajó con algunos ejercicios de fuerza compensatoria. Hizo el famoso loco, también jugó sí. el tenis por eh, 90 minutos. Peletieri, Augustín Peletieri, que ayer había salido de la, la práctica formal de fútbol, con un eh, leve hincha en su tobillo derecho, uh -huh. en su tobillo derecho, perdón. Sí. Sí. Aquel tobillo que Le ha traído tantas complicaciones Al volante central En la academia Porque recuerden A ver En alguna que otra temporada También tuvo que Que haber sido marginado eh, uh -huh. De no haber No tener que entrenar A la par de sus compañeros En algún tramo De campeonato también Así que es un tobillo Donde él tiene Un nejince crónico sí, Que sí. se le puede producir En cualquier momento Lamentablemente fue ayer Esta práctica formal de fútbol Pero la buena noticia Es que hoy ya Entrenó a la par de sus compañeros Y que uh -huh. está a disposición para el duelo de este domingo con la boca, de hecho es uno de los 22 convocados. 22 como no caso. quiere decir que es titular No, no, para nada, uh -huh, para nada Perfecto Decíamos hace unos días que la idea de Zubelías era llevar la mayor cantidad de jugadores posibles eh, No es un plantel muy largo el de Racing uh -huh. Pero son alrededor de 25, 26 jugadores Lleva 22, deja a algunos como Galanterní Que son de tercer arquero bueno, sí, sí, sí. reemplazando a sí También cuarto arquero eh, Y ahora repasamos la lista de estos 22 jugadores eh, Ellos son Luciano Agüed, Moranesi, Matías Caiz, Javier Cámpora, Claudio Corbalán Rodrigo De Paul, que puede llegar a hacer su presentación en la academia Rivera, uh -huh. Luis Fariña, Alejandro García, Gabriel Auche, Brian Luis, Martín Miglínico, Fernando Ortiz Martín Pérez Guedes, Agustín Pelletieri, Iván Pichud, San, Sebastián Saja, Están Sabel Hitch Lucas Vesco, Diego Villar y Brunito Zuculini Ahí está, son los, 22. los 22 Hablamos sí. del entrenamiento, eh, en la lista de 22 que van a viajar ¿Cuándo viaja así, Brian? Viaja toda la delegación mañana luego del entrenamiento matutino Mañana cerca del mediodía. Sí, después del almuerzo sí. van a viajar eh, en avión para, para Mar del Plata. Regresarán el lunes. el partido el domingo. Perfecto. Racing con César toda la noche y así en la feliz juega el domingo concentración y el lunes estará eh, de vuelta a Buenos Aires. Exacto, para la gente que nos escucha de Mar del Plata o los hinchas que van a viajar a la ciudad sí. allí, hay que mencionar que el, la delegación va a concentrar en el hotel provincial. Sí, donde vas habitualmente cada vez que va a Mar del Plata, sí, es verdad. Sí. Eh, digo, eh, un tanto, eh, por llamarlo rara, Brian, la, la situación de que Racing viene el lunes, el miércoles tendrá que viajar otra vez porque el juega frente a Independiente, venirte el lunes, y viajar el miércoles, no, no, no sentí demasiado, pero bueno, debe haber un motivo contundente para hacerlo, ¿no? Sí, la plata de la organización por este torneo de verano Creo que no hay otro sí. motivo Porque si uh -huh. le das a elegir al cuerpo técnico uh -huh. A los jugadores, a los dirigentes Bueno, a los dirigentes no sé si tanto Pero no, no, creo que uh -huh. todos ellos elegirían Tomarse bien, prepararse bien de cara a lo que viene sí, Y uh -huh. dejar de lado estos partidos que les interesa a unos pocos Sí, sí, digo uh, A mí realmente cuando se supo claramente Que Racing hacía la pretemporada aquí en Buenos Aires Me llamó la atención Debido a esto que decís, viste, Brian Que uh, Racing juega tres partidos en Mar del Plata Muy seguido los dos primeros Luego sí, tiene un lapso una semana eh, para enfrentar a Río. Me, me pareció extraño, ¿no? El hecho de ir y venir y, y lo que estás contando. Viaja el sábado, vuelve al miércoles vuelve el viernes. Eh, es un tanto extraño, pero bueno, evidentemente el cuerpo técnico debe tener eh, un cronograma de trabajo recontra armado ya desde el año pasado como para decidir esto. Eh, el equipo, ¿quién crees que, que enfrentará a Boca A ver, ayer en la única práctica formal de fútbol que hubo en estos sí. días O el día paró, lo decíamos eh, Jugadores mixtos, uh -huh. equipos mixtos eh, No hay un equipo titular armado Y, y no creo que, tam que tampoco lo haya de, de acá a, a domingo Por ejemplo, mañana Racing volverá a entrenar sí. y, y seguramente se practicará lo que siempre se suele hacer antes de los partidos son balones detenidos, eh, jugadas defensivas, eh, o jugadas preparadas Pero no sé si va a estar eh, el once completo para enfrentar La boca. Uh -huh. Si me la tengo a jugar, realmente creo que le voy a fallar. No sé si en, en todos oh, o bueno. en. Porque, eh, no, eh, a ver, en un principio la idea era que, que jueguen los que mejor condición física estén uh -huh. Me parece que esa idea, viendo que todos están bastante similar en ese sentido sí. Creo que puede llegar a jugar eh, José Sam, por ejemplo, que eh, a priori yo lo había tachado Pero está viendo las ganas que tiene el propio jugador de demostrar que, que está bien físicamente Que está bien mentalmente, que uh -huh. quiere su revancha sí. Puede llegar a ser uno de los posibles jugadores para, para enfrentar a Boca este domingo Pero la realidad es que no hay 11 asegurados, creo que ni siquiera los jugadores, los jugadores lo ven saber, así que a esperar hasta minutos antes, quizás mañana sabe algo luego de la, de la práctica matutina, uh -huh. pero a mí me parece que recién el domingo vamos a, a estar conociendo el 11 inicial con de, de, de, de boca Digo, un Pepe San, eh, Brian, que tendrá su última chance seguramente en este semestre, que tendrá que aprovechar, que tendrá chances, porque no solo va a jugar si lo dispone sobre el día, eh, la posibilidad de jugar todos los partidos de verano, sino que tiene muchas chances de arrancar el torneo. Eh, debido a que, como contábamos también en esta semana, eh, Argentina, si llega a las finales, o si llega a la final del sudamericano, eh, tendrá el, el 3 de febrero eh, y el 6 comienza el campeonato, con lo cual es probable eh, que, que SAM pueda arrancar el campeonato y lo terminará seguramente también, eh, porque de clasificar a Argentina al mundial los últimos dos o tres partidos, ni Centurión ni tendrán la chance de jugar para Racing, eh, con lo cual eh, ya de antemano sabe que tres o cuatro fechas juega seguro Exactamente sí. Entonces, te eh, digo Es una oportunidad Más allá de ser la última eh, Que tendrá que aprovechar el Si es que quiere seguir En Racing eh, Un tiempo más Sí, con el caso de Zana, Al igual que Otros futbolistas eh, Creo que estos seis meses Son muy importantes En su fútbol En la academia Y, y por un lado Están los que piensan Que eh, darle estos minutos De fútbol de verano Son positivos Porque allí va a acumular Bueno, no sé si experiencia Porque el Pepe la tiene Pero eh, seis minutos de juego Y confianza Y en el caso De que le salgan las cosas bien pero, Sí, obviamente pues, cosas mal, está de cara a la primera fecha, otra va a ser criticado, va a ser puesto en duda, eh, quizás lo que se le recomienda es que se ponga bien físicamente, o 100% físicamente, porque uh -huh. quizás eh, uno se siente bien, digo, en el caso de Pepe Sanz, sé que el jugador eh, está mejor físicamente. Y ha entrenado eh, No solo en estos días Sino también en el receso De manera personal sí, sí, sí. entonces eh, está en esas dos posturas A mí me parece que El 9 tiene que jugar siempre haciendo que Vieto no está eh, sueldía cree que El 9 de este equipo Es José San Tiene que jugar estos tres partidos Por el motivo que tenía al, al principio eh, Que tiene que ganar minutos El otro día Metió un gol para la práctica En, en la práctica, para, sí En la sí, práctica sí. Para, para uno de los equipos que, uh -huh. los que tocó estar Y los compañeros mismos Saben que es muy importante para él eh, Darle sus sí, minutos y sí. No esta eh, Brian, ¿existe la chance concreta de que Brian Lui y Luciana Webb sean parte del equipo el día domingo? Y en un primer momento, recuerdo cuando Luis Díaz dijo eh, en una conferencia de prensa uh -huh. que él no le podía garantizar minutos de juego a los dos porque han sido los dos jugadores que menos minutos precisamente de juego han tenido en, en este último semestre. Sí. Brian Lui recuerdo un partido titular por la Copa Sudamericana, uh -huh. quizás ingresando en algún otro, pero eh, muy pocos minutos lo mismo para Luciana Webb que fue titular recién en el último partido con Unión, también por ese partido de Copa Sudamericana en la vuelta contra, contra Colón. Sí, sí. Eh, a ver, están en el plantel. Uh -huh. Yo suponía en un principio que eh, las estas declaraciones de Ubeldía, no sé si los iba a relegar, era una de las dudas que tenía. Realmente están entrando con el plantel profesional, están ¿no? en la reserva como es el caso de Toranzo. Ubeldía uh -huh. en cuenta los tiene. No me ¿sí? un punto, Ubeldía, un Toranzo que se ha casado en el día de hoy, eh. Ah, bueno, felicitaciones para él. El se doctor. ha casado, el Pato Toranzo se casó, sí. Eh, Esta es eh... la noticia Bueno, pues sí, yo, a ver, eh, espero pues, que se haya casado, eh, y, y bueno, eh, ahí está, el Pato que está mejor en, en cuanto a amores que en lo futbolístico, pero bueno, eh, felicitaciones al Pato Toranzo, que, que, que se ha casado en el día de hoy. Eh. Sí. Bueno. Para Digamos. completar entonces con lo sí. de Luis y Abuel uh -huh. son dos casos, como te decía, que eh, el técnico los tiene en cuenta, forman parte del plantel profesional, pero no les puedas asegurar minutos de juego a los dos. Pero es extraño, Brian, porque desde sí. el momento que les plantea busquense un club porque no los voy a tener muy en cuenta, y que el primer partido de verano terminen jugando, a mí marca dos cosas. La primera una contradicción, y punto dos, me da la sensación que sobre el día de no querer arriesgar a muchos titulares, no le queda otra de poner a, a Abuel y a, y a Luis Porque no tiene mucho más. Claro. Si no juega de cuatro pilludos, ¿quién va a jugar? Voy a poner otro central, inventar cosas que, eh, eh, imposibles. En otro lado es distinto, porque el chico Alejandro García está siendo bien considerado por el cuerpo técnico y seguramente, de tener una buena opción, eh, será quien más a mano esté en caso de Corbalán eh, inicie un mal torneo, ojalá que lo sea. Eh, pero digo, eh, luego yendo a la mitad de la cancha eh, pasa lo mismo oh. con una si no están Suculini ni Peretieri, el primer reemplazante hoy en esa posición es Abuel. eh, con lo cual si Peretieri viene de eh, sentirse de y demás tampoco tiene muchas chances Pero yo digo dos cosas primero la contradicción y luego entender que no tiene un plantel como bien lo decías vos al comienzo tan extenso como para poder eh, poner otro tipo de jugador sí yo estoy más con la segunda postura sí cuando eh, sí. con esa segunda postura lo vemos eh, o lo podemos ver en las prácticas de fútbol eh, mm. por ejemplo en la de ayer donde Luciano Wed y Brian Luis jugaron para algunos equipos para sí, el equipo 1 sí. de Pechera Amarilla también para el de Pechera Celeste y, y no hay más que eso porque no. si no jugaban ellos tenía que recurrir a juveniles que ni siquiera están entrenando con la primera sino en el predio Tita con la reserva es verdad es verdad bueno eh, Brian entonces eh, habrá que esperar para la confirmación del equipo está sí. dando vuelta un equipo por ahí en algunos medios que hay que ver si es realmente el que se confirme y como hace su habitualmente para el campeonato lo hará el domingo un par de minutos antes de que empiece el encuentro confirmará la alineación de, de nuestra querida academia. Hacemos al rubro Mercado de Pases. Sí, ¿Parece? Vamos. Eh, yo decía al comienzo del programa que teníamos la información aquí eh, en la producción. Eh, de hecho, en un ratito nada más, eh, Sebastián Gorosito se eh, ha comunicado nuevamente con el representante de Orlan Pavón y le pidió que lo llame en un ratito nada más. Eh, hasta hace teníamos de parte del representante de Orlan Pavón la información de que esperaban en el Parma hoy una... Una respuesta del Grupo Inversor eh, eh, Borocito te ha comunicado hoy Con Carlos Granero Le manifestó estar en la Costa Atlántica Que no tiene intenciones de viajar a Italia Y que... Eh, ...no era él quien tenía la prioridad por el jugador. Sí. Digo, ahí eh, voy a tener una contradicción en cuanto a la información de ambas partes. Eh, ¿Cuál será la realidad? Veremos. Eh, Pero, qué, ¿qué puedes agregar a esto que tenemos desde aquí de la producción, Brian? Sí, totalmente. Eh, están esas dos posturas, esas no. dos informaciones. Por un lado, eh, la del representante que eh, el grupo inversor que está cercano a Racing... Sí. ...tiene prioridad para comprar su pase, que habría ofertado ya... ...y que ahora eh, espera el club italiano una contraoferta... ...que sería en euros y no en dólares como habíamos dicho hace unos días sí. eh por otro lado que también te metería en el medio el club español, pero España tiene... precisamente Sí, pero ¿sabes? es que el español me cuenta Brian, y disculpame que te interrumpa sí. eh, que, que viene media rara la negociación porque el español pretende hacer un préstamo con opción a compra, eh, cosa que no quiere el Parma claro. prestarlo para luego ponerle una opción de compra, claro. eh, está todo muy raro eh, ayer hablamos de que la posibilidad de pendiente estaba caída eh, parecería que hoy en el día de hoy surge nuevamente al agregarse nuevos eh, empresarios, ¿sí? a la causa para darle una mano al club eh, y poder hacer una oferta más tentadora, eh, con lo cual me parece que sigue siendo eh, realmente incierto el futuro eh, de Don Pampavón. Eh, estemos a ver qué es lo que ocurre. Sí, tal cual, tal eh. cual. Y sí, tan incierto como es el resto de las, incorpor o de las posibles incorporaciones de Racing. Sí. Porque el otro jugador que interesa, ya hace unos días lo venimos mencionando, es Teneri Cardoso, el ex volante de Boca, que hoy está en Monterrey. Eh, me comentan que es uno de los jugadores que más interesa en la dirigencia en el cuerpo técnico. Sí. Eh, tiene lógica en cuanto al sistema táctico. Uh -huh porque puede jugar por las dos bandas sí. y a su día eso sabemos le que encanta, le interesa le encanta sí, le encanta entonces eh, al poder ser utilizado tanto por derecha como por izquierda le da un plus más a, a ese tipo de jugadores eh, el mercado de pases en México finalizó ya sí, lo que sí. sucede es que si a un extranjero de un equipo puede incorporar esa institución a otro jugador sí, entonces, sí en lo el caso de que, hacer. claro en el caso de que Nelly Cardoso vaya eh, del Monterrey el equipo mexicano puede incorporar a otro jugador y no quedarse con esa plantilla y bueno con un jugador menos en su plantel Y con eso Brian especula el Grupo Inversor porque hay intenciones del Monterrey de incorporar El, el técnico le ha pedido a un jugador puntual eh, para incorporarlo debe deshacerse alguno de la plantilla y Neri Cardoso es el indicado sí. eh, pero también me cuentan que le ha pedido 4 millones de dólares al grupo inversor del Monterrey y eh, que este grupo espera que la cotización baje al cabo del paso de los días ante la necesidad que tiene el Monterrey de incorporar sí. de todas maneras sí. los pobres que más le interesan a la dirigencia al cuerpo técnico sí. de la academia son Pete Cardoso como decía recién mm -hmm. y Mario Volati me ah, cuentan también eh, me, tuve algo información acerca de Mario Volati que muchos medios eh, brasileños eh, de Porto Alegre puntualmente eh, indican la salida de un par de volantes eh, del de, de internacional y uno de ellos sería Mario Volati, con lo cual habría que prestar atención, ¿sí? Eh, como eh, surge, como termina esta novela también que ha empezado hace mucho tiempo, eh, la de Mario Volati y Racing, eh, hay que esperar, así Unos días más también como todo pero está ese rumor instalado en Brasil que eh, uno de los volantes que dejaría el club sería Mario Volati sí, esa misma información ya se parajando hace unos cuantos días te diría incluso antes de terminar el 2012 porque ya sí. se sabía que el Inter tenía que desprenderse de algunos extranjeros uh -huh. también de algunos jugadores sí. y que el caso de Mario Volati eh, era uno de los apuntados porque cuando asumió Dunga o cuando iba a su Dunga el nuevo técnico del Inter de Porto Alegre el único que indicó como fundamental para su equipo fue Andrés Alessandro y a Mario Volati mucho que No lo mencionó, entonces ya se veía venir quizás esta situación que en estos días eh, si no es que ya estamos atravesando vamos a empezar a atravesar y a que Mario Volati sea finalmente declarado transferible Perfecto eh, Brian, sí. eh, el tema incorporaciones, hablamos de Volati hablamos de Neri Cardoso hablamos de Erlan Pavón, eh, yo decía que el caso Iturbe también está complicado, me cuentan por otro lado que Iturbe estaría cerrando todo con River el día lunes, o que es la intención de los dirigentes de River cerrarlo el lunes eh, con lo cual también se enfriaría su llega o a Racing, eh, no hay muchos nombres más, ¿está claro? Ajá. Eh, ¿Está bien lo que digo? Sí, sí, está claro. Son, bueno, Hoy eh... en día son esos tres los que si bien están muy lejos todavía y las ah. negociaciones están bastante complicadas, son los tres que interesan, los que más interesan a que se incorpore a Racing. Vamos a pasar al rubro ventas pero antes, si me das un minutito tengo que vender sí. y retomamos eh, la comunicación, ¿te parece? Dale, no hay problema. 19.36 minutos vendemos por segunda vez y ya se viene Brian Eisenberg contándonos cómo está el rubro ventas en nuestra querida academia. Dale. El publicitario AM 570 Cusini Cusini Fabio No te confundas Cujini es Fabio Fabio Nosotros cambiaremos tu imagen Vos cambiarás tu mundo Cusini No te confundas Lib83 ww.cusimi.com Cushimi Fabio. Fabio La Peluquería Lo demás es solo imitación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 Y acá sigo. Bueno, quiero decirle algo antes de meternos en el rubro de ventas. Tengo una pasión fresquita, eh. Recién sacada del freezer. Eh de un jugador de Racing. La producción se ha comunicado con el representante de un jugador de Racing y le ha contado las cosas es un tema, un jugador que usted va a mencionar seguramente eh, y voy a contar junto a usted eh, cuál es la situación eh, en el día de hoy. ¿sí? Así que si le parece, eh, arrancamos con el rubro de ventas. Bien, entonces, arrancamos con el que tenemos información compartida, con Luis Fariña. Sí, señor. Exacto, porque a Luis Fariña, el volante creativo de Racing sí. lo vendrían a buscar definitivamente del el club ruso el CSK de Moscú. Sí, señor. Y Y ya habría una, un interés bastante fuerte, una oferta sí. eh, que estaría por llegar al a, a FATS de, de la... ¿Qué ha llegado, Brian, eh? ah, lo, no. Bien. digo, la oferta es formal. Eh, recién Sebastián ¿Sí? Coracito y Mariano Saninotto se han comunicado con el representante del jugador, ¿sí? Eh, quien pidió no ser nombrado, con lo cual vamos a respetar eso. Eh, nos confirma que la oferta es de 5 millones de euros, ¿sí? Sí, por? en bueno, principio por el 90% del pase claro. nos cuenta el representante de Fariña que ha sido aceptada esta oferta por la institución que RAS impidió puntualmente garantías de pago, ¿sí? como habitualmente ocurre en cada transacción cuál es la garantía que me das eh, mediante esta oferta y los plazos de pago, cómo serían las cuotas en este caso, ¿sí? entonces, nos acabamos de comunicar con el representante de Fariña, quien confirma que ha llegado una oferta, que él trajo una oferta del equipo ruso de 5 millones de euros por el 90% del pase del jugador, que Racing la ha aceptado y que le ha pedido garantías y formas de pago al club ruso. Si esto convence las garantías y la forma de pago, estaría todo dado para que Luis Fariña sea jugador del CSX de Moscú. ¿Bien? Y hay que aclarar también que los 5 millones de euros no serían por el 100% del pase. Por el 90% del pase, ¿sí? Esta sería la oferta que han acercado, que Racing, en principio, su representante, representante de Luis Fariña, nos comunica que Racing aceptó, le habrán dicho, sí, está bien la oferta, eh, lo único que te pedimos es las garantías y los plazos, ¿sí? Como serían la manera de pago, en caso de ponerse de acuerdo en eso, imagino que Racing ha aceptado la oferta eh, y pidió cuáles son las garantías y los plazos de pago, No, no hay demasiados, eh, vericuetos como para que no se termine haciendo. Pero, está es la data que tenemos, la información fresquita, eh, mediante el representante de Fariña que se ha comunicado que nuestra producción, tanto Mariana General como Sebastián Gorosito se han comunicado hace minutos nada más en la tanda justo estábamos eh, en la tanda y se pudieron comunicar eh, con el representante de Parín. así que esta es la situación ahora, en este momento sí exactamente lo que, eh, justo lo que, lo que veníamos hablando eh, en el corte y, y bueno eh, esta noticia que a priori es la para los hinchas de Racing sí. porque, y también para el técnico ¿no? para porque mí está, está. Él, él decía que en el caso de que se vaya algún jugador sí. se iba a sufrir este equipo uh -huh. que se iba a tener que reforzar que este plantel eh, con este plantel se llevó a 33 puntos, pero en el caso de que vaya haya alguno, bueno, eh, hay que salir a buscar por otro lado, y, y lo que veníamos hablando ya hace algunos días es en lo que tiene que ver con el tiempo eh, en el que se va un jugador, en el que se podría ir un jugador, creo sí. que ahora estamos a, a, re, a recién iniciar la, pre la pretemporada, y no se tendría que ir recién terminando el, el receso o esta preparación para el torneo final, sí. y ahí sí tener que salir a buscar otro jugador, sería otras circunstancias otro momento, y ahí sí sería más complicado. Sí, sí, no, no sé. Eso sí lo, lo, lo sabíamos, eh, para el técnico será una pérdida importante puntualmente, digo, para el técnico porque eh, manifestó esto, que en caso de irse uno de los dos, eh, si no había otra vida, él prefería que sea Centurión quien se vaya porque para él había un reemplazante pero no para Faría. Eh, así que bueno, veremos cómo lo tomará Judo del Día esta situación, pero imagino eh, que Racing, si concreta esta duda irá en búsqueda de un reemplazante que quiera Judo del Día para mantener contento al técnico, ¿no? para no, no desarmarle el plantel aún más aún más, digo, bien lo decías vos al comienzo de en el plantel es corto, eh, si se vende a de los chicos era aún más corto eh, y Racing deberá ir en busca de un jugador en la posición verdad totalmente y el apuntado o el, el que el apuntado es, es sí, que se bota el jugador de tigre es el jugador de tigre que eh, por lo que sé el jugador no estaría arreglando con tigre está muy lejos de su contrato eh, pero bueno eh, habría que ver será una negociación eh, imagino que, que extensa porque también eh, Sé que tienen ofrecimientos de Europa Desde Brasil, de otros lugares eh, Con otro tipo de dinero, pero sí el elegido vota El elegido por el técnico okay. sí, eh, Luego veremos eh, qué es lo que ocurre Lo pues que es que, seguro, sí. Diego Lo que es seguro es que a sí. partir eh, de este ofrecimiento y, y de esta posible Aceptación de la, de la Oferta del club ruso sí. se abre un nuevo panorama para los dirigentes de Racing Porque ¿no? en principio ellos Oigo. aclararon Si no hay ventas, eh, o nosotros mismos También decimos que eh, nos da eh, Nos da el... el, el, el, el Creemos que si no se vende, no hay compra... No, no sí, Brian, lo, los dirigentes te lo manifiestan, a mí me lo han dicho, sí, ¿eh? Si lo lo hacemos, por no, eso, lo no quise decir, no quise poner en boca de los dirigentes algo que no recuerdo en este momento el pero eh, porque sí recuerdo que eh, los dirigentes han manifestado que iban a traer jugadores, que se iban a hacer cargo de los dos cupos eh, posibles para incorporar, entonces si eh, llega a aceptar y si se eh, termina dando esta venta de farinia, uh -huh. eh, que también va a llevar quizás unos días, no es que esta mañana va a estar partiendo a Rusia, sino que quizás después del fin de semana, la semana que viene, No, habrá que terminar las negociaciones, claro. obviamente, pero está por lo menos lo que nos cuenta el representante esto estaría avanzado, él habla de una oferta de 5 millones de euros por el 90% él habla al representante ¿eh? lo que nos cuenta, Racing se la ha aceptado la ha acercado de la oferta y que Racing eh, además de aceptarla le ha pedido eh, garantías y, y los plazos de pago, ah. o sea que evidentemente Racing por lo que cuenta el representante de Farinia, aceptó esta propuesta sí sí hay que destacar, bueno, que en este caso es eh, con quien hablamos, el representante de Farinia, todavía nos falta quizás eh, la confirmación oficial de que Que esa oferta ha sido eh, totalmente aprobada y bueno del caso del lado de Racing eh, ese pedido de garantías o de condiciones todavía deja una puerta abierta para que esta operación no se lleve eh, a concretar. Mirá, eh, Brian, me informa Leo Paradiso mediante un mensaje que en Racing desconocen el tema. Claro. Eh, ahora, me, me la sensación que eh, es habitual en los dirigentes de Racing. Sí. Está bien, son maneras, ¿sí? eh, yo no digo que esté mal, son maneras de manejarse, eh, siempre eh, lo hicieron los mercados de partes, trataran de ser cautos y de definir situaciones cuando estaban totalmente realistas. Eh, pero bueno, en Racing dicen desconocer el tema, pero el representante de Farinha, la producción de es Racing, le ha confirmado lo que te acabo de contar. Sí, sí, por eso eh, no es algo que se vaya a concretar ya en las próximas horas, no. sino que eh, va a llevar su tiempo y posiblemente la semana que viene seguiremos hablando del tema. Sí, sí, seguramente. Bueno, esta es la noticia que teníamos, seguramente es la noticia del día en, las rundas, eh, en el mundo académico. Eh, lo de Centurión, eh, ayer hablábamos eh, con Roseto, está todo igual, sí, eh, se espera una nueva oferta formal de Porto que sea un poco más soltada. Yo creo, creo interiormente, Brian, que el tema Centurión se va a dilatar un tiempo más. Van a esperar seguramente que el rendimiento del jugador en el sudamericano sub 20 te da la sensación ¿eh? hoy van a tener la oportunidad para sí a minutos a minutos nada más sí, sí. a las 8 comienza el segundo partido si sí, tendrán la posibilidad los chicos tanto centurión como, como vieto y, y toda la selección de, de mostrar otra cara así la que han mostrado antes de ayer perdiendo un a 0 frente a chile pero por eso digo eh, el tema centurión me parece que es que en Quién se va a dilatar mucho más, ¿sí? porque Racing pide otros montos y porque eh, hay que ver si el porto tiene voluntad ¿sí? de, de enviar una propuesta mucho más abultada de la que ya hizo. Pero, ¿hasta qué entonces el rubro de ventas en Racing? Sí, y también. Cargando al Chaco Martínez, ¿no? obviamente. Hay que mencionar, claro, lo de Chaco Martínez, Matías Martínez, que si no es una venta, es un jugador que no va a estar en Racing los próximos seis meses. Recordamos que él se había desvinculado del CIN a Italia, que había ido a préstamo y uh -huh. que por incumplimiento de pago tuvo que volver de Italia. No tenía club, a Racing no iba a regresar porque ocupaba cupo, el sí. refuerzo entonces le estaba buscando club y finalmente arregló después de algunos días con argentino Juniors, así que ya estuvo dando vuelta la foto de Matea Martínez con la camiseta del bicho eh, eh, en la prueba va permanecer por seis meses eh, con un compra eh, a ver, me informa Leo Paradiso que pueda dar el tentativo que se venía manejando en el día de ayer eh, que lo confirme, esto sería Racing formaría María, Brian, frente a Boca Saja en el arco, Llewitt como central Julián Migliónico y Kais, Alejandro García de lateral izquierdo, para mí es un 4-2-3-1. Suculini sí. y Avede formarían el doble 5. Por delante esa línea de 3 serían Camoranesi, Fariña y Pérez Guedes, y San como única punta. Otros dicen un 4-4-2 con Camoranesi, Zuccolini, Avede, Pérez Guedes, Fariña de media punta y San. Para mí es un 4-2-3-1, puede ser un 4-4-1-1, eh, pero este sería el equipo. Eh... Que jugaría frente a Boca el día de domingo. ¿Mm? Por eso te decía y te preguntaba eh, y aseveraba que me llama la atención las presencias de Abuelo y de Sí, entonces titular en el primer partido del año, dos jugadores que eh, el mismo técnico les ha comunicado que no lo va a tener en cuenta. Pero bueno, también decíamos que Racing no tiene un plantel demasiado extenso y, y que no hay jugadores en esas posiciones eh, más que los titulares. ¿sí? Era Solino y Pelletieri, tenían que jugar sí o sí uno de los dos, para no jugar los dos, obviamente Pelletieri por esta presencia que tuvo en el día de ayer en su tobillo, y eh, imagino no arriesgar a Pichu que se el único lateral derecho que tiene el plantel claro. así que este sería el once titular que enfrentaría a Boca eh, Brian, ¿qué más te queda en cuanto a ruido de ventas? nada más eh, algo que te haya quedado en el estribo bueno, que hoy comenzó la venta de entradas para el partido contra Boca domingo 10 en el estadio José María Minea la venta se realizará ya a partir de hoy a la mañana en la Liga Marplatense de Fútbol en Mar del Plata esto queda en Avenida Colón 3245 así que desde hoy y también mañana hasta el domingo al mediodía allí pueden los hinchas de Racing acercarse y adquirir su localidad para el partido del domingo Perfecto. unas horas antes ya pueden acercarse directamente al estadio Hoy eh, es una fecha muy particular también para, para nosotros, hinchas de Racing eh, Brian, porque se cumplen dos años eh, del fallecimiento de Chechu ¿sí? de, de aquel colaborador sí. eh, realmente que teníamos todos un gran cariño por él, un tipo, eh, un laburante ¿sí? que, que, que realmente eh, entristeció mucho a todos nosotros luego de aquel accidente eh, fatal ¿sí? que le provocó eh, su muerte en aquella pretemporada, dos años Ya en el ¿eh? Sí, César Nardi Recordamos uh -huh. la pretemporada Se estaba realizando en Open Door uh -huh. Hubo una tormenta bastante fuerte Cayó un rato en medio del campo de juego sí. Y justo César Nardi Que estaba por allí cerquita Que fue a buscar un balón Se había extraviado, uh -huh. eh, bueno, lamentablemente pasó eh, ese accidente, esa fatalidad, y hoy lo recordamos a, a dos años de aquel accidente. Sí, sí, el abrazo a toda su familia, más conocido como Cheto sí, sí, en todo el Racing, eh, más al tiempo, eh, dos años ya de aquel gravísimo accidente, pero era nuestro deber, sí, recordarlo eh, por lo que significaba, eh, una gran persona, un tipo, eh, lo querían todos dentro del club, eh, hoy se conmemoran dos años de su fallecimiento. Eh, Brian, ¿qué más? Si no tenga nada más, amigo, eh, te libero. Listo, entonces será hasta el lunes, la semana que viene, y, y bueno, esperemos que el primer partido de Racing sea con normalidad y, y bueno, lo importante es que también no haya ningún lesionado, porque el resultado eh, ya no sea una goleada, no sea o abultado, eh para cualquiera de dos lados no va a causar mayor efecto, pero lo importante, eh, cara al torneo final, que no haya ningún tipo de lesionados y que, eh, que todo sea con normalidad y que los jugadores puedan volver a entrenar eh, en perfectas condiciones para la semana que viene. Brian, Morris insiste, si estuviese aquí y está disfrutando de sus vacaciones, es, si a estos partidos no sirven para nada, ¿eh? Eh, y, y bueno, razón tiene eh, simplemente es para cumplir eh, con lo pactado, con los contratos de los torneos de verano, por una cuestión de dinero en el medio odian estos partidos los entrenadores los jugadores, eh, se van a cuidar todos y eh, bueno No deja de ser un clásico, estaría bueno arrancar con el pie derecho, eh, ver el rendimiento de, de algunos de los jugadores de Racing, eh, lo mismo será para el rival, pero lo importante es que no ocurra lo que decías recién, que no haya lesionados, eh, ni gravedad ni leves, que eh, salga todo bien. Eh, el único partido de verano que realmente importa al hincha de Racing es el clásico de Avellaneda, eh, que siempre se juega de distinta manera, sea un torneo de verano, sea por los puntos, sea por lo que sea, por lo menos para mí eh, es el que realmente importa. Eh, Brian, abrazo amigo, gran informe como siempre, eh, buen fin de semana y la seguimos el lunes. Bueno, gracias, un saludo para todos, buen fin de semana, será hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Brian Eisenberg ha pasado por los micrófonos de Estos Racing informándonos acerca de la actualidad del plantel de nuestra querida Academia. Completísimo estuvimos hoy, eh, con eh, ventas, incorporaciones, eh, el mercado de pases a, al minuto. Eh, dimos el equipo, eh, que Paradiso confirma para enfrentar a Boca. 19.54, vendemos por última vez y ya venimos con el tramo final. Dale. Argentina.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 Distribuidora Celestino, la mejor opción en artículos para cascos. Personal capacitado, precios bajos, una excelente atención. Contacto al 15 65 13 17 99. Explorando nuevas fantasías con los Kid Time, donde el placer te lleve. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 20. Quédate en Radio Argentina escuchando Esto es Racing. Esto es Racing. 19.54, últimos minutos. Racing, vamos a escuchar al hincha de Racing que se ha comunicado al 4535 5600, dame el primero, Gastón, dale. Gracias por permitirme dejarles el mensaje, los estoy escuchando, y tienen razón lo que dice Saja si él no tiene la ilusión de que se campeones, no lo puedo creer, no lo puedo creer, me cuesta creer que haya dicho esas cosas ¿no? Porque, imagínate si él es el que está al frente del equipo, ¿no? en la cancha y piensa de esa manera, ¿qué queda para los demás. Bueno, eh... Poco hablábamos al comienzo, yo creo que habría que apuntar con más determinación a esas palabras Yo sé que trata todo el mundo de ser cauto, los dirigentes, el cuerpo técnico, los jugadores Pero a veces es bueno ¿eh? escuchar de un protagonista o de un, un dirigente o, o de parte del cuerpo técnico eh, Esa firmeza de vamos a perder el campeonato, a veces está bueno, o por lo menos a mí me gusta eh, Dame otro bastón, dale mensaje para estas razas? De Juan de Villuzquiza Juan querido En principio Feliz año cachos. Gracias en Igualmente En cuanto a Racing eh, No están muy preocupados En comprar No sé Me parece más en vender Ojo con Iturbe eh. Agacha mucho la cabeza Sí No sé Mejor la platita en mano Suerte Chao Gracias amigo eh, eh, Bueno Es una opinión Sí, lo que eh, resta definirse, eh, Veremos qué es lo que ocurre más adelante eh, dame, dame. Bueno, un saludo grande para toda la mesa el mejor 2013 gracias amigo San martín vas a acordar al campeonato de Basile sí donde estaba todo bien no hacía falta nadie Es. El técnico que no es de y agrado y con el jugador refuerzo importante. Me parece que estamos dando vuelta, vuelta y vuelta en lo mismo. Para vamos a jugar con el mismo 3 que hicimos todo el campeonato que no andaba, a Cajay la renovaba el contrato, siendo un jugador remediante. Una uh -huh. que hay cosas que no entiendo de la dirigencia de Racing, para ojalá me equivoque y sea el mejor campeonato de Racing. Pero para mí hacía falta un 6 de calidad y un medio capita también de calidad. Bueno, eh, eh, coincido. ¿eh? Yo pedí un central y un volante central con juego y di nombre: no. Y un 6 de jerarquía a la altura. Dan Ortiz, dame otro bastón, por favor. ¿Cómo anda, Che? ¿Cómo andan, ¿Cómo andan, Pedro, ¿cómo anda, Pedro? ¿Cómo Distinta, me encuentro eh, porque estoy afuera, pero bueno, eh, yo creo que si hay premura por vender, uh -huh. habría que haber vendido a Caiz. Yo no entiendo por qué quieren vender a los, me a los mejores y intentar quedarse con los casi invendibles. Sí. Porque Caiz, era una buena, habría que haber intentado eh, eh, transferirlo con Mozart. Es el contrato más caro seguir manteniendo, me parece casi de loco. Uh -huh. Creo que chicos, que dejarlo si se pretende eh, ganar un campeonato y que hay que reforzar el equipo por la parte izquierda, la defensiva izquierda, que es donde más lejos estamos. Bueno, eh, nos quedan un par de minutitos, el presidente de Racing acaba de confirmar eh, el interés de, eh, el, eh, del equipo de, de Moscú, sí, estoy leyendo al mismo tiempo y hablando, eh, acaba de reconocer el interés eh, que es importante, así que vienen los chicos de la producción de, de esto es Racing, eh, que llegamos con la información, chequeamos como corresponde eh, y ahora el presidente de Racing lo está reconociendo, ¿sí? que el interés es importante y firme. Dame uno más, Gastón, por favor. Claudio y yo. Nos salvaron los chicos que aparecieron a tiempo, pero no formamos equipo. Ahora los chicos se van, vuelven dos días después y después se van tres de fechas antes. Si no compramos, terminamos cuatro equipos abajo del puntero, del campeón. Encima jugaban mejor y se están reforzando. Así que si no se refuerza Racing, si no forma equipo, más allá de los chicos o no los chicos, que parece que vamos a estar Bueno, ahí está, uno, un pensamiento eh, más. Y yo también coincido creo que si Horacio no se refuerza eh, esto de pelear seriamente En campeonato Insisto Esto es fútbol Y puede pasar cualquier cosa No me da la sensación De que el objetivo No será eh, tan, tan grande eh, Tengo uno más ¿Puedo uno más A todo el equipo académico Buenas tardes Buenas tardes César, César querido Bueno Realmente El momento que No se va Ni ese ruido Ni quieto es, Realmente Lo único que me podría Interesar Sería un 6 O algún marcador De puntos Que pueda jugar En las en la dos Entre esos de patrón. Nada más Esperaría mitad de año, que ahí sí estoy seguro que se irán estos chicos y entonces estudiaría bien qué jugadores son los que hay que traer Bueno, ahí está, ¿eh? otra de las opiniones No nos queda tiempo, no, nos tenemos que ir, eh, vamos a, a reencontrarnos, obviamente el día lunes, ya con el primer partido de Racing en la pretemporada, Buenas semana para todos, el lunes, como siempre eh, quiero dar un gran saludo y las felicitaciones a la producción de Racing por lo, por lo de hoy, ¿eh? muy bien los chicos, tanto eh, Sebastián como Marina eh, Gran laburo el de hoy chicos eh, El lunes nos vemos Buen fin de semana como siempre a las 19 aquí en la 570 en Radio Argentina y muchísimo más de estos máximos chau